Temos o seguinte convidado como é Jaime Pérez que vamos a falar con el de certos de certos temas pero vamos darles boas tardes boas tardes Jaime ¿eh? moi boas tardes e eh, tamén pois pues, tamén e as boas tardes a Xulio Coixín moi boas tardes compañero hola boa tarde Xulio moi boas tardes moi moitas gracias Jaime por atendernos No gracias a ustedes y disculpe se <risas> si non, si non contesto en galego Um, well, non um, no, no um, hai problema, importante é a comunicación Non hai problema también, ningún, claro que sí A bueno, uh, uh, uh, uh, chamada fundamental é precisamente porque Jaime é <risas> precisamente un, o director xeral da empresa que explota a, min, a mina de penouta e, A mina de penouta está actualmente con Eh, problemas importantes uh -huh. que, que nos diga que nos diga jaime Có cómo, cómo está ese asunto jaime explícanos eso que nos explique a sí, ver bueno, cómo cosa. hace hace unas semanas uh -huh. recibimos la noticia de que eh, el, el juzgado superior eh, de Galicia o el tribunal superior eh, de la justicia de la junta de Galicia eh, emitió una orden cautelar para la paralización De dicha mina. Uh -huh. Esta es una mina que viene viene operando ya desde hace más de seis años eh, uh -huh. y se otorgó un permiso para la sección C que era cielo abierto eh, hace año y medio eh, hemos, desde entonces eh, para poder otorgar la, la, el permiso de la sección C o la concesión de la sección C eh, la compañía tuvo que pasar por todos los procesos que requiere la ley Eh, como fueron estudios de impacto ambiental, como fueron cabildos abiertos para permitir eh, eh, quejas o diferencias en caso de que las hubiese sobre este proyecto, eh, uh -huh. estudios de impacto económico, eh, etcétera Todo eso se pasó y finalmente los técnicos de la Junta eh, decidieron otorgar los permisos bajo los criterios de eh, eh, la misma concesión Eh, lo dice. Además de eso, durante el último año y medio eh, que hemos estado operando esa sección C, se han hecho múltiples eh, y habituales eh, inspecciones eh, en relación a la calidad del agua, a la calidad del polvo, a la calidad del aire, a la calidad del río, eh, eh, flora y fauna, y absolutamente todos esos esas inspecciones eh, han sido aprobadas sin ningún tipo de objeción, sin ningún tipo de reclamo, ni sin ningún tipo de nota. Eh, por ende, eh, la decisión del tribunal, que además está basada en premisas que nosotros no entendemos porque hacen referencia a otro proyecto que no es necesariamente el nuestro, que efectivamente no tiene permiso ambiental, de impacto ambiental como si lo tiene nuestro, que además no estaba en operaciones como si está el nuestro. Nosotros hemos estado operando, como le digo, desde hace varios años con una inversión bastante importante hecha por un número importante también de inversionistas pequeños, medianos y grandes. Esta es una compañía que se encuentra registrada en la Bolsa de Canadá. Eh, además, emplea, que es lo principal, a 129 trabajadores, más claro. una serie de trabajadores del entorno como subcontratistas, eh, uh -huh. que tiene un impacto, que es esta decisión tiene un impacto, que ha debido haber sido evaluado en toda su dimensión, y no simplemente... Eh, emitir una medida cautelar que implica la paralización de operaciones con todo el daño económico que eso significa, sin un justificativo. Y si la, se, la sentencia se lee como me la han explicado a mí eh, los diferentes abogados, en realidad no tiene una justificación eh, eh, eh, que nosotros consideremos válida. Somos obviamente ah, respetuosos del Estado de Derecho y de las decisiones judiciales, pero hemos tomado la decisión de... Eh, apelarla y pelearla dentro de todos los pasajeros judiciales que uh -huh. tengamos a, a disposición. Ah, a la, la, la zona de Viana y su entorno, lógicamente, se ve muy afectada no solamente por las 120 fam familias sino también muchas personas indirectamente que dependen precisamente de esos trabajadores y familias. ¿no? Pero concretamente... Díganos una cosa, eh, eh, ¿qué, ¿qué explotación están haciendo? Eh, eh, porque no, me parece que es puntera no, en toda Europa. no La única mina en Europa que explota el estaño y el coltán. el coltán. El coltán, como podrán saber, es un mineral estratégico que ha sido declarado como estratégico para la Unión por la Unión Económica Europea, uh -huh, que, claro. porque tiene que ver con todo lo que es alta tecnología, este eh, y eh, pues no está eh, disponible en la Unión Europea, la mayor cantidad del coltán se produce además En áreas de conflicto, como son el Congo, nosotros somos una zona libre sí, de conflicto, sí, lo cual es aún más uh -huh. importante. Y el estaño, España es un importador neto de estaño, eh, que es un material crucial para muchísimas eh, claro. aplicaciones que van desde la fundición hasta las aleaciones, hasta una claro. cantidad de otras cosas eh, que son importantísimas. Eh, una pregunta que se me acusa. Bueno, que en estos días desde que yo recibí eh, pues no sé información con ustedes y que yo estoy aquí precisamente en la zona de Viana y bueno, he aprovechado el, el momento. Parece ser que me, me, me huele que hay algún elemento político o, o algún a alguien políticamente que le interesa que eso funcione mal o que porque así a lo mejor ellos tienen rédito político después. ¿No le parece? Bueno, Como, como le digo, nosotros este no entendemos la decisión porque no tiene fundamento. Nosotros quisieramos que no en bien. relación claro. los cinco jueces eh, <risas> podrán leerse detenidamente la sentencia y evaluar los pros y los contras de esta decisión, que yo creo que no es una decisión menor. Eh, obviamente pues ha habido comentarios sobre el, eh, el, el tinte político que puedan tener algunos. Eh. Eh, nosotros creemos y debemos creer que prevalecerá eh, el sentido jurídico y el sentido de justicia antes de cualquier rédito político además, nosotros, recuerde usted este es un proyecto que en el caso de Diana por ejemplo, ha sido apoyado por todos los diferentes tintes políticos nosotros hemos lidiado y hemos conversado y hemos consensuado con políticos de Marea con políticos de PP, con políticos de PSOE con políticos de varias instituciones que han sido alcaldes durante los diferentes periodos Y todos eh, han mostrado su apoyo, así que nosotros eh, eh, creemos que, que, o esperemos que pues lo, que el tinte político que esto pueda tener eh, se piense muy bien. Obviamente quienes iniciaron esta acción la iniciaron con desconocimiento de, efectivamente de lo que es la mina, con desconocimiento de lo de la forma como la mina eh, eh, trabaja desde un punto de vista sostenible y absolutamente respetuoso del medio ambiente. De hecho... Esta fue una mina que fue abandonada en los ochentas y que se venía trabajando, se viene trabajando desde 1900. Fueron las primeras concesiones que se otorgaron en esta mina en, en, en el área. Y nosotros, esta mina cuando se abandonó, se, se abandonó en un estado de deterioro que no fue eh, eh, rescatado ni, ni, ni, ni trabajado. Y nosotros hemos venido, de hecho, comenzando reforestación de partes que habían sido abandonadas y degradadas. Yo creo claro. que todo eso debe ser tomado en cuenta en, en, en esta operación. Ojalá, ojalá que tengamos suerte, que no solamente ustedes, sino también el entorno de Viana de Abuelo, que no es solamente Viana de Abuelo, sino también sí. todos, todos los demás consejos que están a a alrededor de Viana de y demás, es, es. Se, se, se unen a, a la reclamación de que se siga ponen bueno, que continúe explotando y continúe en marcha la, la extracción de, de Coltan y, ese, y, y el estaño, lógicamente. Uh -huh. Así es, así esperamos porque este producto que sacan de ahí para que para que para qué sirve para qué es lo que Mira, se hace en, con él en el caso, en el caso del contar tiene todo que ver con todo lo que es la industria de microelectrónica, con toda ah. la industria de tecnología, con todo ah. lo que tiene que ver desde eh, desde eh, móviles ah. eh, hasta pantallas, hasta medicina, en eh, de una de una, una madre importante reducen además la uh -huh. huella de carbono porque las aleaciones que se utilizan con tanto como el, como el neobio como el tantalio uh -huh. reducen el, el, el, el, el monto de uh -huh. otros metales extractivos que deben ser utilizados entonces provee una serie de eficiencias eh, que van más allá de, de lo obvio uh -huh. y en el caso del estaño como le digo pues es, es un producto altamente utilizado también para aleaciones y para eh, desde soldadura, hasta aliaciones con un acero inoxidable, con todo sí. lo demás que de nuevo este, disminuye la huella de carbono uh -huh. de, eh, de otros metales eh, eh, más complicados. Uh -huh. eh, en realidad es, es una... Es una lástima que, que precisamente bueno se, que, que, que se desconfíe precisamente que, que algunos intereses políticos hay alrededor pero lo que sí es cierto es que ustedes están trabajando con, con muchísima eficiencia y con muchísima responsabilidad y esperemos que lo, el equipo técnico y el equipo de abogados sean capaces de revertir esa, uh -huh. esa sentencia de, del tal claro, de además si usted se pone a pensar la decisión de este juzgado lo que hace es poner en duda y en cuestionamiento uh -huh. una decisión de los técnicos de la Junta, porque ni siquiera fue una demanda en contra nuestra, fue una decisión, una demanda en contra de la Junta claro, al, al otorgar uh -huh. esta concesión. Y la Junta, uh -huh. pues sus técnicos eh, son gente de absoluta, de absoluta probidad y uh -huh. total capacidad para poder decidir qué proyectos, pueden ser aprobados desde el punto de vista, en este caso en particular, de impacto ambiental y todas esas regulaciones, las cuales ellos se sintieron lo suficientemente como después de un año y de años de trabajo como para otorgar esa concesión. Uh -huh. eh, yo he asistido otro día precisamente a esa manifestación que se hizo aquí precisamente en en la Villa de Tinchandobolo uh -huh. y estaba arropada por por por varios uh, uh, concejales y ayuda y, y, y alcaldes de ayuntamientos livítrofes y de al lado y al uh -huh. mismo tiempo la población toda en en grupo y en, uh, bueno pues arrobando vuestra decisión y vuestra demanda de, de, uh -huh. de continuidad de, de explotación yo espero que, que, que esto tenga efectividad ¿no? así lo esperamos todos y, sí. y, y agradecemos mucho a ustedes por por colaborar en esto y por ayudar a difundir algo que creemos que es una injusta decisión que ojalá se vea uh -huh. a la luz de como las consecuencias que tiene. Claro. Eh, y, y yo le quería preguntar, ¿cuántos trabajadores con cuántos trabajadores cuenta más o menos? Son 129 trabajadores que están allí directamente más eh, una serie de contratistas y subcontratistas que tienen que ver que, de, que van desde bandejas de movimiento de tierra hasta Eh, la comida, eh, sí, sí. vigilancia eh y, y todo esto, y más del 75-80% de esos trabajadores uh -huh. son de las áreas de la comarca. Claro. Uh -huh. eh, y, y después hay otra cosa. ¿Qué problemas pone la junta para cerrar esta esta esta mina? No, la junta en realidad está trabajando con nosotros para revertir. Ah, para la revertir, acción, ¿no? Porque No, ellos no están de acuerdo, obviamente, vuelvo y le repito uh -huh. es un cuestionamiento uh -huh. eh, eh, a un equipo técnico uh -huh. que tiene la capacidad técnica para evaluar esto que la ha aprobado uh -huh. en base a elementos que ni se si han sido probados ni tienen que ver con el proyecto nuestro Entonces, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. la Junta eh, está eh, en el mismo eh, en, el, en, la misma, en la misma situación que nosotros, ellos están apelando esta decisión obviamente como parte demandada y nosotros como parte interesada Claro, pero pero pero la junta está tan sorprendida como nosotros de hecho ah, Yo pensaba que no era la junta que no, no, no, veo que no no. Sí, sí. Eh, una cosa de Jaime ¿Hay alguna posibilidad, o puede que, no sé, las asociaciones de, de, de gallegos en el exterior, en este caso nosotros que pertenecemos a una asociación eh, pues gallega que, que es Rosaría de Castro en Cornella, ¿podríamos hacer algún escrito dirigido a algún lugar determinado para que reivindiquen ¿Sí? que que bueno que, que esto se pon, continúe trabajando y, y continúe? Pues, pues yo creo que acabo. todo esto ayuda porque eh, señala la magnitud de la preocupación del problema en un momento donde además eh, no es que nos sobran las plazas de trabajo ¿Eh? Eh, el impacto a estas familias es eh, eh, inminente y, uh -huh. y muy duro uh -huh. eh, y además, vuelvo y le repito aquí no se trata eh, como lo quieren hacer ver o lo quisieron ver algunos, es decir, uh -huh. la lucha de ecologistas contra la uh -huh. gran empresa esto no es una gran empresa, claro, es una sí. empresa donde hay cientos de cientos de inversionistas pequeños y medianos que han confiado en un, pro un proyecto como este claro. el impacto además en eh, tipo de, de percepción de seguridad jurídica hacia España y Galicia en particular mm -hmm. es tremendo porque porque de tener un proyecto que ha sido aprobado en todas las instancias técnicas eh, mm -hmm. por una mera eh, suposición que no eh, viene al caso, eh, pues deja mucho que pensar eh, <risa> sobre futuros proyectos que tengan que ser financiados eh, por afuera, eh, eh, claro. lamentablemente en minería. ¿Eh? es una de, es una de estas áreas, o sea, que ese impacto no, es impacto tremendo y yo creo no que sé. cualquier ayuda, cualquier escrito probablemente dirigido a la junta, que yo creo que sería es, hay que dirigirlo la, la, la, es lo que le quería preguntar si hay que dirigirlo directamente a la junta o a algún Pues lugar yo creo de que sí, porque no no no no veo otra instancia uh -huh. a la que se le pueda dirigir este proyecto. A la presidencia esta, de la junta. a ¿no? la presidencia de la junta, ¿no? Sí exactamente allí nosotros vale. también le hemos dirigido una carta y hemos solicitado reuniones urgentes con el presidente uh -huh. de la junta estamos esperando contestación tengo entendido vale, que no sido recibido uh -huh. eh, por la eh, por la por la segunda de aabordo con uh -huh. la directora de, de, de, de economía de industria de la junta sí. y quisiéramos uh -huh. sentarnos con el presidente porque yo creo que esto tiene una prioridad una prioridad importante por la trascendencia que uh -huh. es, por el mensaje que esto envía Claro. Sí, sí Y, y otras posibles actuaciones que pueden haber alrededor, que no es solamente la explotación, sino también el medio entorno que, que ustedes están cuidando y que, en principio, antes de empezar a explotar, claro. ya ya pusieron en marcha, ¿no? Exactamente. Pues así es, como le digo, hemos reforestado áreas que estaban degradadas, hemos venido eh, cumpliendo con todas todos uh, eh, eh, los requisitos ratita. desde el punto de vista de claro. calidad, de agua, de aire, de todo mm -hmm. y además adecuando la mina para que cuando lo, lo que se vaya explotando vaya siendo recuperado eh, en el mismo exactamente, sí, señor. Claro. Yo pienso puedes... eh, perdón, eh, yo, eh, yo pienso que cuando eh, esos que están en contra de la mina que piensan en la mina de Asturias de carbón, que era tan que decían que era tan mala, pues, ¿no? Claro. Pienso que piensan bueno, por ellos ahí. Alegan en el alegato o por lo menos en lo que en lo que el escrito que nosotros hemos recibido ellos hacen mención a una mina eh, de pizarra que creo que está claro. eh no sé si en vigor ahorita ahorita eh, ahí en la, la, la memoria, la, en, la la, memoria la... en otro sitio y que no tiene nada que ver con nosotros. Claro. Proyecto claro. proyecto claro, que claro. ellos delegan eh, donde una decisión en mayo por este mismo juzgado, uh -huh. eh, pues no tenía todos los todo lo, todo el, el, el permiso de impacto ambiental completo, no tenía uh -huh. los estudios que se requieren, por uh -huh. ende, comparar ese proyecto con el nuestro, que además no había empezado, era un proyecto, y nosotros ya tenemos años trabajando, trabajando de forma impecable, sin una sola eh, eh, contestación a nuestras a, a nuestra forma de trabajar, particularmente uh -huh. ambientalmente, Eh, eh, eh, es lo que nos nos, nos, eh, nos sorprende sobremanera Hombre, claro sí, señor. Pues nada, intentaremos hablar precisamente con nuestra asociación que, que, que es sensible a estas cosas sí. seguro que haremos un escrito medianamente bueno, de apoyo a vuestra reivindicación y que por cierto, muchos de los personas que viven aquí precisamente en el entorno del Bajo se están tiene familiares en esa zona, en Caraíca, uh -huh. en en Viana do Bolo y seguro claro. que están sensibilizados con una decisión que que, que que hará mucho daño a todo el entorno uh -huh. si es que se pues, no, Ojalá que solamente sea un un impas, ¿no? Para pues, se vuelva Esperemos y que esto se resuelva pronto, porque obviamente el daño económico en la medida que el tiempo pase es importante, como le digo, esperemos que esto no llegue a ser irreversible para el momento en que podamos Eh, resolver esto y creemos que en algún momento alguien nos dará la razón el problema cuando uh -huh. bueno, repito con estas cosas es el tiempo y el impacto inmediato que esto causa porque uh -huh. tener a todas estas personas en suszobra eh, sí. durante tanto tiempo no es fácil y no es fácil no. Eh, además en, en estas épocas de de, claro. de, que, de que la creación de empleo no es exactamente eh, algo que estamos viendo eh, de manera uh -huh. eh, eh, muy que son muy en porque es necesario emplear lo máximo de personal posible y, y poder no sé beneficiarse cuando menos de, de, de estas aportaciones que hacen algunas empresas que, que apuestan por, por trabajos con dificultad pero que son capaces de llevar adelante pues pues progreso que es lo que interesa. ¿no? Eh, exactamente porque lo que, lo que pasa lo que pasa en Galicia aunque estemos aquí también nos afecta a nosotros, aunque sea moralmente, también nos afecta, y queremos que Galicia pues tenga empresas y que la gente trabaje. Así es. Bueno, pues don Jaime, que le, le sentimos haberle incomodado... No, por favor, dos minutos, pero la, la verdad es que queríamos que... hacernos sé, eco de, de, Exactamente, de, vuestra, de esta indicación y que queremos que todos los nuestros oyentes sepan que, que estamos concienciados con una cosa que, que, que bueno, nos hace sentir molestia por, por algo que sí. muchos trabajadores y muchas familias de ese entorno pues pueden sufrir. Exactamente. Pues lo agradezco enormemente y siempre a la orden y, y, de nuevo, muy agradecido por permitirnos explicar el problema y ojalá esto tenga una solución resolución pronta y, y como la que esperamos. Mucha yo yo le garantizo entre comillas que nosotros tenemos somos talismán para las personas. Exactamente. Que por lo tanto, sí. amén, amén y, y así lo esperaremos. Muchísimas gracias. Muchas Ven, gracias a usted Jaime, Jaime pues un por atendernos. Muy grande y, y agradecido por, por atendernos durante estos minutos. Venga. A gracias. Siempre, siempre a su orden. Siempre. su Amor douro Ay Damo un alfiler de prata Para tirar unha espiña Para tirar unha espiña Corazón que me mata Cardiopal Teñe unha cabeza no va Teñe unha cabeza no va Ai Feita me para vivir